Qué bonito, saliste en la tela ayer, ¿eh? Sí, es donde dijo mi madre. <risa> También me lo dijeron a mí, desde radio Marca, que lo estaban viendo. Dice, Mira, la entrevista final ha salido guapo, Joaquín. Eso es que no lo tenían en alta definición. No, no, no, seguro. <risa> si lo tienen en alta definición, no hubiese dicho eso, Ricardo Vicente. Luismi, una auténtica lástima, ¿no? Veníamos de dos partidos donde el equipo había trabajado para llegar a hacer esos dos partidos. Sí. Sabemos si somos conscientes de que a lo mejor le puede faltar algo al equipo Pero eh, se se trabaja semana tras semana para intentar compensarlo El equipo se compensa y ayer cuando parecía que todo lo teníamos a favor Pues no se consigue la victoria Pues sí, la verdad es que sí, estuvimos toda la semana trabajando Lo avisamos, que venía el Morel, que venía por detrás Que no era <coughs> tan malo, entre comillas, como la clasificación podría decir no eh, Lo hemos visto, ellos juegan bien Eh, veníamos toda la semana eh, metiéndolo de que el subconsciente no nos podía fallar, que nosotros éramos igual que ellos y bueno, pues por una cosa o por otra, porque no tuvimos el día, porque pensamos otras cosas, pues se llevó la victoria al morir en casa. Uh -huh. Y con qué cara se queda uno al final de partido? Pues con la cara de, de que podíamos habernos alejado de la zona caliente y hemos resucitado a un muerto con esa cara. Yo me fui a casa con esa con ese pensamiento. Además de yo creo que mucha gente también se fue con ese con ese pensamiento porque el equipo estuvo en caja el primer gol, el equipo estaba jugando bastante bien, minuto 25 viene mm -hmm. esa jugada no me acuerdo muy bien, pero ¿puede ser algún desajuste de mediocampo que lo roban? Pues si no me acuerdo más fue Eric, eh, la tenía controlada, le vinieron por la espalda, le hicieron falta y a partir de ahí Morel combinó y se quedó se quedó solo el jugador de Morel y marcó gol. El número dos, además me pilló en línea sí. porque estaba eh, justo subiendo la, la, la cuesta y no era fuera de juego. No, no, quise no. Quise gritar línea. No, no, Si posiblemente hubiera sido falta. <risa> quise gritar al línea, pero esta vez no, no, no, no, no, no. se lo merecía por chico porque la verdad es que no había fuera de juego, bueno, el equipo vuelve a reaccionar, el equipo sí que es cierto que el Morey nos hace algún sustito, pero sí. no no nos vemos ahí nos vemos de que no están tanto porque no aprovecha sus ocasiones y es el guión del partido del San Felipe que ha tenía muchas veces que ha empezado marcando y luego acaba perdiendo y esta vez puede haber sido a la contra, ¿no? nosotros podemos haberle dado la vuelta al marcador. De hecho, marcamos un buen gol, empatamos a uno uh -huh. y a partir de ahí volvemos a ceder un poco el, el terreno de juego. ¿Por qué? Sí, sí sí volvimos a ceder, no no estábamos cómodos en el encuentro, eh, tuvimos que hacer varios cambios porque veíamos que había gente que no, no acababa de conectar. Y, y bueno, pues el Morel poco a poco se fue haciendo un poquito no dueño del partido Pero sí que sus su llegadas eran mucho más importantes que las nuestras eh, Tuvieron dos en la segunda parte que pudieron sentenciar el encuentro con 0-3 tranquilamente Tuvimos la suerte, eh, empatamos y a partir de ahí, lo que tú has dicho La sensación no eran buenas de que, de que podíamos llegar, de que podíamos llegar Llegaron una a ellos, no la metieron, llegamos nosotros la mandamos a las nubes cosas del fútbol. <risa> no podemos hacer nada ahí. Bueno, la verdad es que Toro falló esa ocasión, pero también hay que entenderlo un poco, ¿no? Le llega votando para atrás, ese, ese pasito hacia adelante que le pega. Bueno, eh, sí que es verdad que nosotros hemos tenido varios comentarios del tema, de que si la pelota llega y tal, yo creo que la pelota le llega Franca y... Lo que pasa, pues bueno, yo creo que tira un poco el cuerpo hacia atrás la, y la pelota se va muy para arriba, pero que son cosas que pasan en el fútbol, si no, si no el fútbol no sería el fútbol, está claro. <risa> si estas cosas no pasaran, no se le podría llamar fútbol, obviamente. En día especial, ¿no? Venía la televisión, estos pues, cambios de horarios. Sí, la, ya... la... sí yo, por ejemplo, yo andrés cené con Andrés. En el bar de José por la noche estuvimos cenando y, y yo le decía, digo, ostras, yo, yo a mí el horario este me gusta y Andrés me decía, este horario a mí no me gusta nada, 12 y media, domingo, y digo que sí, que sí, y mira, al final, por mala suerte, se llevó el gato al agua, Andrés. Llegó TV3, nos marcaron 4-1, llegó la red de televisiones locales, nos marcaron 2-1, el próximo televisado ya, como mínimo, el, el empate. El próximo toca empatar, como mínimo, <risa> <risa> por estadística. Luismi, tú que llevas desde el... la pretemporada con el equipo, ¿cómo sí. ha ido evolucionando el equipo? Cuéntame la trayectoria desde tu punto de vista, porque sí que es cierto que hay muchas bastantes, ¿no? Es el hecho sí. de, de la marcha de Gerard Rubira, que ya la sabíamos, no se acaba de encontrar central, la marcha de Cano, esa sí que es más dolorosa, porque no le da tiempo a reaccionar el sí, equipo, sí. sé que estáis trabajando en la incorporación de algún nuevo jugador, eso no le cabe de nuda, no va a venir cualquiera, también es verdad no, no. que no va a venir, porque el dinero hay. Que a nadie se lo olvide, Eso ya no sé. dinero hay porque a mí se me ha contado de qué dinero hay para fichar Y que llega el partido de, de ayer, cuéntame un poco la, la, la evolución y si realmente todas estas bajas, todos estos cambios se, se han notado en algún momento de la temporada Bueno, pues nosotros empezamos la pretemporada con muchos problemas a, a nivel de jugadores eh, Se nos fue Rubira, que era para nosotros era una pieza clave en la defensa Eh, luego teníamos la dificultad Que hemos tenido siempre económicamente No podemos fichar a cualquiera Ni a cualquier precio Y luego pues a mí me pilló de vacaciones Se nos fue gano Entonces me llamo Andrés me, que me, que me Si no ser. hubiese estado de vacaciones ¿Se hubiese quedado? No, no <risas> creo, no creo Entonces, aquella fue fue pues la flecha esta que te va al corazón y, y nos partió. La verdad es que nos partió. Eh, Andrés se movió rápido, fichó a Masu. Y bueno, pues poco a poco empezamos a sacar la temporada. Vinieron partidos... Yo creo que en pretemporada no hicimos partidos tan buenos. Es verdad, el único en casa, el Cornellá... Hicimos bueno, perdimos, pero no lo hicimos mal del todo. Y luego hicimos una, un partido en el Valle Llobrega contra el Prat, que aquel partido fue bastante bueno. Empatamos a uno. Uh -huh. Y empezamos la Liga, Manjeu. Un partido disputado, pate justo, creo. Y luego llegó la debacle, creo que fue Sabadell. Uf, ese partido eh, no quería Sí, sí, ahí las cosas no pintaban nada bien. La verdad es que las tornas habían vuelto y, y malamente. Y bueno, luego llegamos a un punto de inflexión en asco que perdimos 2-1. Eh, no nos merecimos perder, nos merecimos venir con los tres puntos a casa. Y a partir de ahí hicimos un punto de inflexión y nos hemos tirado pues hasta el día de ayer haciendo un fútbol espectacular. Para mí, si no el mejor de la tercera división, poquito ha faltado, ha rayado. Hicimos buenos partidos contra Gabá, Vilafranca, Cruz Abascó. Eh, y bueno... Eh, Por una mala suerte o por otra, pues no acabábamos de obtener los resultados hasta las últimas dos semanas que obtuvimos las dos victorias merecidas que teníamos. Llegó Morel, ya nos venimos creciendo un poco, veníamos gorditos, como dice Andrés, <risa> y nos dan en la cara. Entonces, pues tenemos que aprender de esta, tenemos que aprender está esta, claro. Eh, luego, pues, tema arbitrajes y tal, es verdad que, que no hemos tenido... Mucho a favor tampoco. Tampoco pedimos que nos den nada, pero que tampoco nos quiten, ¿no? El partido más no fue... fue una, un, fue horrible el último minuto. Aquel gol no había entrado en la vida. Era un metro fuera de la portería. Y son dos puntitos más que podíamos tener, más las desgracias que tenemos. Pues bueno, estamos con 14 puntos, estamos ahí, tenemos que pelear. Tenemos que mirar de no caer en la zona de descenso. Y si puede ser, no es otro expuesto por arriba, porque la segunda B está tremenda. <risa> Me ha gustado tu resumen, Luismi, pero he sido muy sincero. Sí, sí, no, no, yo si las cosas son tienen que ser claras, si vamos tapando cosas nunca llegaremos a, a ser un equipo, eso está claro. Yo siempre eso de Andrés, las cosas que yo le tenga que decir se las digo y él me las tiene que decir a mí también, igual que se las digo pues a mí, a bajo que sea, sin ánimo de de nada, pero yo creo que hablando pues nos entendemos y Creo que, que los frutos están dando de que estamos el cuerpo técnico estamos bastante unidos, estamos muy unidos y está Chiqui también, está Andresito, está Garrido y estamos todos unidos y, y esa es la cuestión. Es, es que yo creo que es la, es la clave para, para este equipo, estar unidos. El Garrido casi se, se lleva... <risa> bueno, Garrido ya sabemos cómo es. Lo vive para lo bueno y para lo malo y lo siente y él lo vive así. Es verdad que a veces hay que tener... Esa calma porque bueno En los momentos difíciles hay que, hay que tener esa calma y Pero bueno, ya sabemos cómo es Garrido Y, y nada eh, Aguantarlo, que no poco <risa> <risa> Qué grande Luis eh, Hemos hablado de, del equipo La verdad es que vamos a encajar las piezas Me han hablado muy bien del vestuario Me siguen hablando muy bien del vestuario Del sí. cuerpo técnico también Estáis todos a, a una ¿Vamos a poner alguna pieza, algún peón más en ese vestuario? Pues en eso estamos, estamos ahí, a ver si podemos poner una pieza… se está buscando? ¿Qué perfil se está buscando? Y, pues estamos buscando un delantero que las meta, <ríe> más claro agua, <ríe> un delantero que las meta, porque Toro está haciendo esa función, lo está haciendo bien, pero todos sabemos que la función de Toro no es delantero-centro. Eh, no podemos quejarnos de lo que falla o de lo que mete Toro, porque su función, él está haciendo un trabajo que nosotros le estamos pidiendo y quizás no sea su, su función top no y sabemos que juega un poquito más para atrás en medio y lo está haciendo perfecto entonces eh, esa chispa que nos falta arriba de que la como yo digo es que un tío las tiene que meter con el culo le cae en el culo y la mete pues es ese, ese hombre que nos falta no y luego pues bueno estamos si podemos buscar algo por zona de atrás pues también estamos buscando no tenemos prisa porque estamos muy muy seguros con ortiz con José josera con pera mata víctor y tal Y Alberto y Faura Pero bueno, pues si podemos encajar alguna pieza allí también Para cuando haya lesiones, que hasta día de hoy nos han respetado más o menos Pues también, pero bueno, la clave yo creo que está está arriba Encontrar algo arriba ¿Qué le pasa a Pera, que no acaba de entrar en la convocatoria? Bueno, como muchos ya sabéis, Pera viene de una lesión muy larga eh, Recayó el año pasado también Eh, ha estado casi año y medio Si no más eh, Ha estado lesionado El ritmo se pierde En estas categorías son muy duras eh, Se ha encontrado con un Ortiz Y un José Ray y Víctor Enormes La verdad Están están enormes Y bueno Ninguno han caído por lesión Ninguno han caído por sanción Y bueno Pues tendrá que esperar la oportunidad Y, y supongo que cuando la tenga Pues la va a aprovechar Está claro ¿Lleváis ya unas cuantas jornadas hace tiempo que no había repitiendo el 11 Sí, sí, la verdad ah, es que... Ah, poco tiempo ¿eh? para hacer el 11 ya. No, no, no, nos perdemos mucho. Copiamos y pegamos en <risa> el ordenador. Pues no, no, la verdad es que nos cuesta hacer el 11 porque hay una anécdota que... Bueno, yo no sé si se fija la gente y tal, pero, por ejemplo, cuando llegamos y damos... ...el once titular, la, las hojas están borradas con típes... ...porque vamos en el coche y, y vamos haciendo prácticamente el 11 ...porque tenemos dudas, tenemos jugadores que estamos dejando en el banquillo... ...que, que tienen calidad tremenda, ¿no?... Eh, ...se ha tirado una temporada eh, ahora Adri en el banquillo... ...con la calidad que tiene que tiene Adri... Eh, ...luego en el medio centro también cayeron en, en el banquillo... Y no es fácil, no es fácil. Eh, hasta Mata también es un jugador que, que le puede aportar algo al equipo. Mata está entrenando espectacular. La verdad es que lleva 15 20 días que está entrenando espectacular. Y, y bueno, pues si el chaval sigue así, yo creo que le va a caer la oportunidad. Eh, lo tengo muy claro. La verdad es que eh, bueno ha entrado poco también en la convocatoria. Cuando ha salido el chaval ha respondido. Marcó un gol contra Gaba también, no siendo su posición. Se matan los entrenos, más bueno, mejor gimnasio, dicho <risas> va a su gimnasio y, y bueno, él está trabajando bastante bien, la verdad es que muy bien. Yo quiero que el Sanferrero no pierda ni en los entrenos, ni en los partidos de solteros contra casados, ni incluso si jugáis con la pelotita hay que la mete en la canasta en cualquier costillada, ¿no? Yo confiaba mucho en la victoria del San Filiven, no por mi fanatismo o el fanatismo de Santimén o, o de cualquier afición al, al San Filiven, sino por la trayectoria que veníais llevando estas últimas jornadas. A mí el equipo ayer me, no me decepcionó, pero sí que es cierto que, que me llevé un sabor agridulce. Es decir, eh, no los vi mal del todo, uh -huh. no hicieron su mejor partido, no, eh. pero esperaba que la rabia de las primeras jornadas se acabase de explotar en estas eh, Júp eh, Júpiter, Morey, sí. Granollers... Hasta o ahora que ya tenemos un difícil partido, Luis, contra Granollers. Uf, yo, Granollers, esta mañana estaba comentando con... ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué pienso? Esta mañana estaba comentando con Meca y Andrés por el WhatsApp. A mí Granollers me encanta. Eh, tiene un equilibrio enorme. Eh, conozco a varias gente. Alberto entrenadores eh, entrenador, es compañero mío de los cursos, eh, el segundo también, es mi profesor de porteros y bueno, ya sabemos la calidad Cano, Didi y me gusta mucho, está muy compensado, lo veo que es un 7 en todas las líneas y bueno, va, a va a ser duro de Vélez. Nosotros somos un 9. Va a ser duro de Vélez. Sí, es que cuando estamos enchufados no nos gana nadie, eso ya te lo puedo asegurar, pero hay que estar enchufado y hay que querer, no hay que creerse cosas que no que no son. Nuevamente cambio de horario, domingo a las 6. Sí, sí, lo hemos cambiado porque, bueno, ya sabéis que el sábado está el clásico. y ¿Más y, clásico que el San Fede y, No eh, lo hay. No, bueno, y el <coughs> de los jugadores, y también lo hacemos por la afición. Está claro que si jugáramos a las 6, hay un clásico, pues lo mismo nos resentiríamos en, en la grada, ¿no? Y entonces queremos tener todo el apoyo de esa afición para que nos apoye a, y por la victoria. ¿Qué tal la afición a la que hablabas de ayer? Muy bien la verdad es que muy bien cada vez vamos a más un poquito más eh, se está volcando entre bien mortal está haciendo muchas muchas cosas por nosotros mm, va público va público sí que es verdad que va público y ahora que empieza el frío es cuando más cuando más se tiene que notar que haya más público y bien yo lo veo bien eh, bueno hay cosas que a mí particularmente pues no me hace gracia que lo he comentado que este tema de meterse con los árbitros a las buenas, pues tampoco es bueno, porque no es que nos perjudique tal, porque el árbitro tiene que ser parcial, pero, imparcial, perdona, pero, bueno, no sé, no gratuitamente tampoco tampoco hay que hacerlo. Entonces, es la única, es la única, bueno, no es, no es pega, pero es la única que yo pondría, que hay que estar tranquilos y que, que el tema arbitral no lo tenemos que llevar a casa nosotros, tenemos que ser... Eh, listos y, y inteligentes y, y bueno, en esos casos el subconsciente de cada uno ya sabemos cómo es. ¿Te queda algo por decir del primer equipo? Pues no, yo espero que ¿Cuánto ganamos el domingo? Venga? Bueno, pues 3-1 ¿3-1 no. <risa> no? Nosotros no podemos ir 3-1 porque seguro que nos marcarán dos goles en un minuto <risa> sí, bueno, espero, espero que, que... Creo que el partido es como el de ayer que no te puedes confiar con nadie ni de ti mismo y partidos del Pálamo en últimos dos minutos contra el Pálamo, uh -huh. también sabe ha de todo eso. Bueno, venemos aprendido lo dijimos de Pálamo, aprendimos una aprendimos una lección y como dijo José, no perdimos tres puntos porque veníamos aprendiendo muchas lecciones pero perdiendo los tres puntos y en ese partido sufrimos eh, vimos cosas que no teníamos que hacer, ganamos los tres puntos nos tocó Morel y hemos aprendido o hemos tenido que aprender otra lección perdiendo los tres puntos, espero que no nos vuelva a pasar más, que cualquier equipo te puede ganar y hasta el último, más no allí mismo empatamos, así que nosotros somos lo que somos y tenemos que ir partido a partido y lo tenemos que tener claro eh, no hay más en cuanto nos crecemos un poco Nos vamos, nos vamos de, lo, de los partidos, nos vamos de la semana de entreno y, y eso no puede ser, porque nuestra nuestro punto fuerte está está en no creérnoslo y hacernos fuertes en el grupo, no hay más. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar del juvenil B, ¿no? Sí, sí. Oye, enhorabuena. <risa> gracias, gracias. ¿Te lo esperabas eh... al principio de temporada? Eh, si te digo la verdad... Dila, dila, dila, sin miedo. Eh, después del primer partido que perdimos en casa 1-5, fue el primer partido yo llevaba dos horas entre dos horas entrenando con el, con el equipo perdimos unos cinco en casa y me fui para casa y mi mujer vino a verme y le dijimos eh, este equipo tiene donde sacar punta no que sea lo mejor que fuera el liderato pero no queda el último como el año pasado y perdimos eh perdimos una derrota contundente pero ya te digo no habíamos trabajado nada pero vi muchas cosas que se podían mejorar y, y bueno pues ahí estamos la verdad qué ojo clínico tienes, no Bueno, no es que sea ojo clínico, pero cada, cada uno tiene una, no sé, tiene alguien gente que lee muy bien los partidos, gente que ficha muy bien, gente que tal y pues a mí esas cosas no se me han dado mal siempre, entonces lo vi y, y vi que de mediocampo para arriba tenía dinamita y, y eso en el fútbol juvenil se acaba pagando, está claro. No, no sí, eso está más claro que, que el agua. Todo ahí así, seguro que sigues trabajando con ellos para mejorar, ¿no? No, no, eh, semana tras semana, lunes tras lunes, eh, empezamos una semana nueva y con vistas al partido siguiente y esta mañana ya hemos empezado con el Esparraguera y ya sabemos lo que tiene arriba, tiene un delantero muy bueno de preferente que se ha ido a jugar con sus amigos y me va a tocar a mí la china. <ríe> así que es pichis si el grupo y vamos a ver cómo lo tapamos. Sí, la verdad es que con 22 goles el Esparraguera junto... Con el San Luis, son los dos equipos más goleadores de la categoría, tú mantienes un poco el el equilibrio, el equilibrio ¿no? Trabajando desde atrás, tan solo nueve goles encajados, si no recuerdo mal, sí, me has sí. dicho que perdisteis 1-5 el primero eh, Era amistoso, era amistoso Ah, era vale, el vale, vale. No, el primer partido de Liga lo perdimos 3-4 con el Martorell Sí, sí, lo perdí en el 93 Me acuerdo que estaba, que lo jugaba Que este es uno de los favoritos, había estado hablando con, con mi amigo, que es el entrenador de ellos Y bueno, ya hemos pactado que yo quedo primero y el segundo así Vale, que <ríe> pues nos separan 15 puntos, que se espabile, ¿eh? Sí, sí, bueno, está rascando bastantes puntos, la verdad es que me está sorprendiendo, sí ¿Qué jugadores te destaca más de este equipo? ¿Alguno en especial? Supongo que el bloque es especial, para es importante el... ¿Pero quién es el que mejor te está sorprendiendo más? Yo lo tengo muy claro, el grupo El grupo Y el grupo, si todos estamos unidos, cada uno sabe el papel que tiene que hacer Y... Eh vamos a ganar más que, que las individualidades, y ellos lo saben. Eh, ellos saben que al más mínimo descuido eh, están en el banquillo. No es por castigos, ni es por nada, pero si el que baje un ápice, baja un ápice en el grupo y en el equipo, y eso lo resiente, y no nos podemos relajar. Está claro. bueno. mira, aprovechando que ha llegado la lancha ya, entre comillas... ¿Es que no puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? No, no está, supongo que no estará abierto. ¿no? Sí, hombre, sí. Pero... Si era Manel, mira, hace así. ¡Chup! Para arriba ya está, ¿no? <ríe> Yo estuve viendo el partido de ayer, el primer equipo, ¿eh? Hace, tenemos que hacer como Andrés. ¿Por qué no os vais tú y Andrés a tomar algo por ahí en los partidos del Sanfe? ¿Por qué? Porque es que no traéis suerte. <risa> Una vez que voy, mira, no voy a ir más, ¿eh? No voy a ir más. ¿Qué te pareció? Es todo, ¿eh? Justo. Me soplido, pare... Luis, que soplido, ¿Cómo es responde? que el soplido es que no el vi nada no vi, no vi muchas cosas positivas La verdad es lo que te he dicho antes No, no fue el equipo de los cinco últimos partidos eh, Estábamos desconectados por, por una cosa por otra Estábamos desconectados y no hicimos el fútbol Que veníamos haciendo los últimos cinco, las últimas cinco jornadas Y ayer se vio, se reflejó en el A grado. mí lo que me dio pena es que no no se perdieron tres puntos Yo creo que se perdieron seis porque Morella creo que va a ser un rival directo al final de la temporada. Entonces bueno. esos, esos pequeños puntos luego a lo mejor cuando ya se está acabando la temporada son los que ¡Ay! Sí, si un poquito más. Sí, está claro que está claro que esos tres puntos los vamos a sufrir mucho y el gol la verás, o sea, hay que tener mm, mucha mucha muchas cosas en cuenta, tenemos que ir a su casa, tampoco está está tan difícil. yo creo que que si nosotros estamos bien somos superiores, pero bueno, ahora pensar la verdad en el gol a y en estos puntos, eso cuando queden siete o ocho jornadas cuando empezaremos, o cuando empecemos a visitar en la, en la vuelta, empecemos a visitar a equipos de nuestra liga, pues entonces sí que tendremos que empezar a, a mirar esas cosas, pero ahora todavía todavía queda un poco. Un castigo a Sanfé. No, no es un castigo, es un toque de atención, porque hay cosas que sí que están bien, pero hay que otras que hay que mejorarlas. Pues seguramente que se mejorará, gracias Alonso. Sí, Francia. seguro, hombre. No me vuelvas más a las grasas, ya te pida <risa> de... No, ya, no, lo seguí de por Twitter, como hago siempre y ya la está. La quería ¿sí? enviar, la quería enviar, hombre, da ah. con Salva, eso es un loco. La quería enviar la Fútbol Sala, que era a la las 12 y se fue Álvaro Mar y me metemos lo peor que va a venir al fútbol. <risa> efectivamente fue así. Fue, efectivamente, Pero bueno, el Jamol ganó, ¿eh? luego ya lo contamos. Sí, sí, sí, porque estuve yo en el pabellón. Bueno. Me por ahí. <risa> Luismi. Bienvenido hasta tu casa, no te había dicho, porque la verdad es que, que vienes... ¿Lo has Muchas pasado no? Sí, no sí. es tan difícil. No, no, no. no, no. Es estoy una conversación estoy, de amigos, solo ¿no? nos estoy, faltan las cervezas. Estoy muy tranquilo, la verdad es que en el Sanfe estoy, estoy estoy hasta relajado. no sé Sí, sí, no sé, venía de, de, de otro club y tal, y siempre estaba con los nervios. Y, y la verdad es que aquí estoy súper a gusto, súper relajado, me dejan trabajar tranquilo. Y con mi equipo, con, con el juvenil, con el primer equipo de Andrés, eso por supuesto... Y, y estoy muy tranquilo, la verdad es que la gente me muestra mucho cariño y, y yo a ellos supongo que también y bueno, pues a seguir la temporada y, y ya vamos a ver cómo acaba el tema Pues no sé cómo acabará, pero empezará con los tres puntos del próximo domingo a las seis de la tarde contra el Granurillas Bueno, eso esperemos, esperemos que empecemos con los tres de las dos del juvenil y luego con los tres del primer equipo <risa> Gracias, míster Nada, hombre, a vosotros